Es verdad No se paga con nada Les amigues, ¿no? Alrededor de, del vaso Porque ahora no se puede compartir No, claro El eruto El eruto, ese, claro pues, uh, Unas competencias de eructos con birra Bueno, Ahí chicos está, sí, chico. La 6 de la tarde en la República Argentina No, no. No, ya empezó cinco, la comedia hoy, oh, Dios. Esto es de primer grado, por favor, ¿eh? 11 grados de la temperatura. Nos vamos a encontrar mañana, como siempre. Bueno, si viene ya nada, será igual en el aire de la gráfica. A descansar, a taparse, Ay, a sintonizar sí. los 89.3 y a encontrarnos mañana, como siempre, sí. a las 4. Chau, chau. A todos ustedes, chicos, un abrazo muy, muy grande. Gracias, ¿eh? Un besito. Chau, chau.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 El presidente dijo que la oposición se para en el lugar donde la Argentina se frena. Alberto Fernández lo afirmó al encabezar el acto por el Día de la Industria. La Argentina es un país que vive en democracia y necesita de las instituciones en funcionamiento. Y lo que les pido es que vayan al Congreso y digan en el Congreso todo lo que quieran decir. Digan que se oponen a la ley de turismo si quieran. Digan que no quieren que apoyemos a los que están padeciendo por la pandemia porque han explotado un negocio que es el negocio del turismo. Díganlo a los resinos. Díganlo virtualmente o díganlo presencialmente si quieren hacer. Digan también de qué lado se han parado. Porque de este modo se paran en el lugar donde la Argentina se frena. Córdoba. Córdoba. Juan Schiaretti presentó un plan de remediación económica y ambiental por los incendios. El gobernador anunció una serie de beneficios para asistir a sectores afectados por los incendios registrados durante el último mes en la provincia. Para esas 600 familias y alguna otra que pueda surgir de relevamiento, 150 millones de pesos para ayudarlas a superar este maltrance y también para reforestar la zona afectada. Nosotros vamos a ayudar a las familias Primero en la subsistencia Porque aquel que vive de vender Un cabrito, de vender Una cesta que fabrica Aquel que es artesano se ha quedado Prácticamente sin ningún medio de subsistencia Jorge Messi y Bartomeu no se pusieron de acuerdo por la salida de Lionel. El padre y representante del astro argentino y el presidente del Barcelona no pudieron llegar a un acuerdo en la negociación. Bartomeu pretende que Messi cumpla su contrato hasta 2021 porque el nuevo entrenador Ronald Koeman lo cuenta en su proyecto. La cláusula de rescisión del argentino está estipulada en 700 millones de euros. Más información en www.telan.com.ar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 Con Cipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a cipago.com.ar y empezá a vender más. Cipago, la solución de cobro que te faltaba. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Cipago. Sí,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 radiográfica fm 89.3 más vivos que nunca fin de espacio publicitario tenemos un tema central que atraviesa todo y en cierto modo caracteriza el periodo y tenemos dos dudas importantes que queremos plantear Por supuesto que hay más temas y más dudas, pero si nos entendemos bien, vamos a comprender sobre qué estamos hablando. Y esos tres asuntos atraviesan de un lado a otro este programa con perfiles diferentes, en algunos casos contrastantes. Así arrancamos. Soy Però mintiendo ay yo sé fuego El gobierno argentino profundizó hoy en el rumbo industrial mientras la campaña política arresia para asumir a la comunidad en debate sin salida este día de la industria sirvió para evidenciar el sentido profundo de la política oficial dentro del sendero que percibimos, se lo hemos señalado, desde hace un mes esta parte en aquella fuente segura cuando nos dijeron los indicadores están mejorando sorprendidos nuestros informantes y nosotros si todo el periodo previo dio cuenta de una gestión abocada a sostener la cuarentena y atender la emergencia en las zonas sociales más humildes la etapa económica concatenada con esta apertura de actividades permite observar la adopción de medidas destinadas a promover el desarrollo. En un ratito las vamos a analizar y vamos a escuchar a Culfas explicarla. Levantamos un instante la cortina. Sin embargo, es preciso señalar que hay un par de factores, algunos usted lo está incluyendo ya porque conoce los datos, que preocupan y pueden echar por tierra este sendero. Sobre todo porque este sendero de ratificarse la tendencia tendrá cierto despliegue en el primer trimestre del año que viene recién, junto con la vacuna, podríamos decir. Y uno de ellos es algo que, bueno, no, no se está informando, no se está informando. De este lado, tal vez porque eh, no se lo considera trascendente o se teme volcar una información genuina y no se la está observando desde el otro porque se va bajo rebajar la sombra los intereses de los monopolios por actividad o. Las últimas 48 horas han aumentado todos los precios otra vez. Es decir, el área de comercio interior y el área económica en general no dan en el clavo en el control de los formadores de precios. Y esto, que comparado con los grandes proyectos nacionales puede llegar a ser considerado menor en una instancia de esta naturaleza, ya no es menor. En absoluto es menor. Porque el que recibe una ayuda del Estado se la licúa rápidamente. Pero aquellos que vienen conservando el empleo, que mantienen una estabilidad relativa, que no lograron ganar más, pero que no perdieron ni el trabajo ni el piso salarial que venía sosteniendo, observan cómo se le licúa. Y esto es grave, porque esta semana no hay razón para que aumenten los precios. Son los formadores que lo hacen porque quieren y aquí se observa la ausencia de la atención necesaria de la Secretaría de Comercio Interior. Esa secretaría, desde hace un mes y medio a esta parte, se ha empezado a mover con más intensidad. Ha marcado presencia y ha tenido reuniones intensas, pero no está logrando resultados. Lo cierto es que los precios siguen aumentando mientras ¿eh? la Nación se debate en cómo salir de esta situación precisamente para, en base al criterio industrialista marcado por Alberto Fernández hoy, poder atisbar un 2021 diferente. Y hay otro tema. Levantamos la cortina, ¿no? bueno Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende. Y el otro asunto, ustedes ya lo conocen. La apertura continúa, las contradicciones también, y mientras hay un intento de diálogo del gobierno nacional hacia la ciudad para que se avenga a los requerimientos de provincia, la situación no se destraba y los números de contagio crecen. Crecen a niveles que pueden llegar a ser en un par de meses, harto preocupantes para el conjunto de la población, y echar por tierra, aunque más no sea parcialmente, lo logrado en estos meses. Lo charlábamos en los últimos días, en este mismo espacio, eh, al disponerse una política de salud en medio de una emergencia nacional, el gobierno central tiene derecho a desplegarla en todo el país.